Aquí, bien, yo. Yo, a la Aquí, bien, el próximo viernes 30 de agosto en Feinaz, cerca de Chirona, en la encampada de la resistencia activa contra la MAD y el mundo que la necesita, tarde de actividades culturales, conciertos y espectáculos y cena. Estás invitada, invitado trae todo lo que necesitas para acampar